Bueno, la propuesta es acercar、eh, hacia los vecinos、eh, un requerimiento que lleva adelante en la tramitación de obtener la licencia nacional de conducir. ¿no?、Eh, nosotros, n o hace, desde el 2011, digamos que Vietma está adherido al sistema nacional de licencia única y, por lo tanto, digamos, uno de los requisitos es Así que sabemos, digamos, de que、eh, en más de una ocasión el hecho de、eh, ir hasta el lugar para.、Eh, Asistir a las charlas por ahí es un poquito este, que no, no, no, no se modifica, se、um, agarra y tenemos algunos inconvenientes en cuanto al tema de la concurrencia de la gente. Y la idea es bueno, acercar esa propuesta en los barrios, en este caso en las juntas vecinales. Así que, bueno, este, ayer arrancamos. Eh, con una asistencia, la verdad que muy convocante, fue algo muy positivo.、Eh, tiene una duración de aproximadamente dos horas, dos horas y media,、eh, y digamos va en dos partes, son dos jornadas. n o、eh, Ese grupo que fue ayer, digamos,、eh, debe ir hoy nuevamente para terminar el 100% de todo lo que es la, la, el cursado. Y bueno, una vez que digamos. este... Posteriormente、eh, rindan, digamos, se hacen de la obtención de una certificación en donde este, aquellos que estén en condiciones、eh, ahora, digamos, pueden tramitar su renovación o, si es en el n e caso por primera vez. Y, pero ten, también la certificación les válida, tiene una vigencia de un año para que, si, digamos, por ejemplo,、eh, tienen que、eh, renovar recién en noviembre o en diciembre, les válida por ese periodo. ¿Es de carácter obligatorio para todos aquellos que deseen tramitar la licencia de conducir o renovarla? La licencia de conducir es un permiso que otorgan los municipios y, digamos,、eh, la persona, el vecino que, que tiene la necesidad,、eh, cada uno va midiendo, digamos, su, su vigencia、eh, o la necesidad de, de adquirirla por, por primera vez, ¿no?、Eh, así que lo, que lo que tenemos que hacer es, digamos, ir paso a paso con lo que nos pide justamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial.、Eh, los lugares donde se tramita se denominan CEL, Centro de Emisión de Licencias. Bueno, en v i e t n a tenemos. Este, eh, el nuestro, y bueno, por lo tanto, digamos, seguimos todos los pasos que, que nos indican. Y bueno, la idea en este caso es acercarnos a los vecinos, acercar la propuesta y bueno, como para facilitar、eh, esta cuestión. Imagino que también sirve un poco para que el vecino o vecina conozca cómo funcionan también las normas de seguridad vial, entendiendo que cada vez la ciudad、eh, tiene más justamente peatones y más, más autos y todo, y, y bueno, conocer un poco y respetarlas también. Sí, sí, por supuesto, digamos, nosotros、eh, lo que tiene la charla es un 70% de educación vial y un 30% de algunas particularidades o algo, o una, este, por ahí una faceta profesional, ¿no? Dependiendo、eh, la categoría que necesite sacar.、Eh, pero sí, digamos, hay, es trabajar en la construcción de la cultura vial, digamos que eso se hace. Junto con la responsabilidad de la persona que, que va a obtener la licencia. ¿no? Nosotros proponemos como Estado, pero bueno, necesitamos siempre este, la responsabilidad de la otra parte. La idea es llevarlo a otros barrios, me comentaba. ¿Ya se tiene alguna fecha o tentativa de dónde van a estar、eh, próximamente? Hay un cronograma en donde la idea es justamente avanzar、eh, por todas las juntas vecinales.